Yo soy el pensamiento de Dios y ese pensamiento es siempre de bien y de paz. Dios está en mí y yo estoy en Dios. Somos uno. Yo soy luz, armonía y amor. Todo en mi vida fluye en perfecta sincronía. Mis pensamientos crean mi realidad. Elijo pensar en positivo y atraigo experiencias maravillosas. Dios suple todas mis necesidades. Confío en que siempre tengo lo que necesito. Mi mente es un imán poderoso. Que atrae todo aquello en lo que enfoco mi atención. Soy un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Estoy aquí para aprender, crecer y evolucionar. Cada día y en cada manera estoy mejor y mejor. Agradezco por todo lo que tengo en mi vida. La gratitud abre las puertas a más bendiciones. Mi cuerpo es el templo de mi espíritu. Lo cuido, lo amo y lo respeto. La felicidad es mi elección, elijo ser feliz en cada momento. Estoy rodeada de amor y abundancia, el universo siempre conspira a mi favor. Cada día me descubro a mí misma como un ser lleno de potencial y posibilidades ilimitadas. La paz reside en mi interior, me conecto con mi paz interior en cualquier momento que lo necesite. Dios me guía y me protege en todo momento. c o n f í o en su sabiduría divina. Mis pensamientos positivos crean un aura de positividad a mi alrededor. Atraigo personas y situaciones positivas. Soy merecedora de amor, éxito y felicidad en todas las áreas de mi vida. Mis palabras tienen poder, elijo hablar con amor y compasión hacia mí misma y los demás. El perdón es una liberación. Libero cualquier resentimiento y permito que el amor fluya en mi vida. Cada desafío es una oportunidad de crecimiento. Agradezco las lecciones que me brindan. Confío en el proceso de la vida. Todo sucede en el momento perfecto. Mi intuición es mi guía, escucho con atención y sigo la voz de mi corazón. El éxito es mi destino natural. Me esfuerzo por alcanzar mis metas con pasión y determinación. El amor incondicional es mi estado natural, acepto y amo a los demás tal como son. Cada día, Es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Dejo atrás el pasado y abrazo el presente. Soy un imán para la prosperidad. Abro mi mente a la abundancia que fluye hacia mí. Mi energía positiva contagia a otros y r a d i o amor y alegría donde quiera que vaya. Cada día me acerco más a mi verdadero yo, descubro mi potencial y lo abrazo con amor. La gratitud es mi actitud, agradezco por todas las bendiciones presentes y futuras. Soy un canal de amor y luz y radio positividad en todo lo que hago. El amor fluye a través de mí, atraigo relaciones saludables y llenas de cariño. Mis pensamientos son semillas de realidad, s i e m b r o pensamientos de felicidad y éxito. Estoy en sintonía con el universo. Mi intención crea mi realidad. El miedo es solo una ilusión, elijo confiar en mí misma y en el proceso de la vida. Mi mente es un jardín fértil, cultivo pensamientos que florecen en experiencias hermosas. Cada día es una oportunidad para amar más. Me amo y acepto tal como soy. Mi cuerpo es un reflejo de mi amor propio. Lo cuido y lo trato con cariño. Las soluciones llegan a mí fácilmente. Confío en mi capacidad para resolver desafíos. Soy un imán para las coincidencias positivas. El universo conspira para mi bien. Mis sueños son valiosos. Trabajo hacia mis metas con pasión y determinación. La risa es mi medicina. Encuentro alegría en las pequeñas cosas. Y río con el corazón. El éxito fluye en todas las áreas de mi vida. Merezco prosperidad en cuerpo, mente y espíritu. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar a like, suscribirte y dejarme un comentario.